Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante, engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. In the town where I was born,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 Buen día, oyente de la ciudad de La Plata. Esta es es Radionauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. Estaremos hasta las 2 de la tarde. Un día que amaneció con cierta brisa fresca y ahora está bastante templadito como para disfrutar esta primavera que nos pronostica un sábado y un domingo por lo menos con el tiempo bastante bueno. Días soleados son los que nos esperan este fin de semana. Y la noticia que se destacó en la semana fue, digamos, el caso del submarino Ara San Juan perdido en los mares del de sur. Acá en este programa no vamos a hablar... ni de ruidos biológicos, ni de anomalías hidroacústicas. Más bien, vamos a tratar de tener una mirada crítica acerca de la manera como informaron tanto los medios como la Armada y el gobierno argentino. En realidad hay una, una obscenidad que ya cansa y ha sido igual en el... caso de Santiago Maldonado, lo que se trata es de priorizar las vidas humanas. Primero están las vidas humanas. Después se buscarán las responsabilidades, las responsabilidades correspondientes. Hay que ser demasiado hijo de puta para intentar sacarle algún tipo de provecho interesado, ya sea por político o ya sea de cualquier otro tipo a un caso como el del submarino Ara San Juan, vamos a estar charlando de eso, vamos a estar tratando de distender en alguno en algunos temas de los que nos ocupemos, nos vamos a ocupar de las ofertas en los Black Friday, que no sé por qué tienen este nombre en inglés, como cuando podrían ser en la traducción viernes negros, de las ofertas de los supermercados y cómo si estas ofertas en realidad son, o cuán verdaderas son en cuanto a los precios que nos ofrecen tanto viernes como sábado y domingo. Después hablaremos de mafias, ¿m? mafias las de antes, Y recordaremos una cosa que se conmemora el 29 de noviembre, ¿m? que tiene que ver con las mariposas, con las hermanas Mirabal. Todo esto eh, estaremos charlándolo a partir del segundo segmento del programa. Ahora vamos a escuchar algo de música. Son 44 vidas en algún lugar de las profundidades de los mares del sur y como pasó con el cuerpo desaparecido de Santiago Maldonado los medios nos volvieron a vender carne podrida terrible la manera como especulaban era realmente obscena les importaba un cazo las familias que esperan con esperanza noticias alentadoras pero que sean ciertas. Es jodido pensar que cualquier escenario que tenga componentes mediáticos en donde se diriman intereses sectistas, sea capaz de mostrarnos la peor carnadura de los que están hechos aquellos que intentan o lucrar o desprestigiar o despotricar o simplemente delirar con paranoias y fines inconfesables o no tan inconfesables. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿por qué no organizar la manera de comunicar con simples partes ascéticos en uno o dos horarios del día, con mensajes simples? Como por ejemplo, señores, no hay ninguna novedad, no hay nada para informar a la prensa. Seguimos buscando con todos los medios técnicos a nuestro alcance y la colaboración internacional, punto y aparte. Los trapos sucios y las internas entre la Armada y el Ministerio de Defensa debieran quedar como anécdota de mal gusto de funcionarios incapaces cuya falta de idoneidad se agrava ante su impotencia y los hechos. Señores, contengan a la familia de manera privada. Señores, no exhiban un muestrario de especialista de ocasión, que agotan tecnicismos que no se entienden, cuando hasta el ciudadano menos informado tiene idea que un armatoste que hace su trabajo debajo de las superficies marinas, llamado por eso submarino, cuando se extravía o tiene problemas técnicos en su funcionamiento, no solo es difícil de ubicar, también es dificultoso rescatar a su tripulación. No necesitamos que nos distraigan con engañifas, Aborrecemos que haya imbéciles que buscan sacar réditos políticos cuando hay 44 vidas humanas en riesgo. Si hay que rescatarlas con vida, no solamente habría que pedir ayuda a la real Royal Force, a los fantasmas de la Lugwafa alemana o si fuese posible, si existiese a la frota, a una flota de OVNIs. Los amos imperiales no necesitan estos hechos desgraciados para entrometerse en nuestra mentada soberanía. ¿Para qué? Si siempre les bastó con los congresos de nuestros países que permiten su presencia en cualquiera de nuestros territorios. La historia sí lo demuestra. O necesitaron que se pierda algún submarino para tener tantas bases militares en Sudamérica... ¿O necesitaron eso para aprovecharse de la deficiente política de defensa? Bah, eso se hicieron en Malvinas. Never give up on a philosopher's stone I guess anything you wanna do You gotta do it on your own For a love of you For a love of me For a love of everyone Who's yet to be free Borders are scars on face of the planet So heal away My alchemy man Even atheist holds up a camera. rise again with a fistful of heart and a relic of future. We rise again with a fistful of heart and a relic of future. We we'll rise again. Las fuerzas dividen solo con cicatrices. Hay gente que te engañe y se roba tus raíces. Cuando no hay No puede rendirse No dejes que tu dignidad nadie la pise Borders are scars on face of the planet So heal away my alchemy man. When even is holds up the candle We gonna rise again We rise again with a fist full of hearts and a radical future This full of heart and a relic of come come. come Nothing enough, nothing enough And even at this holds up the candle We gonna rise again We we'll rise again with a fist of heart and a of future Waffe We gotta rise again With a fist of heart and a relic of future Prohibido cumbia Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne pero también todas las virtudes del espíritu Prohibido cumbia Nada de lo humano nos es ajeno Puro Marx Comunicate con Radionauta 451-6917 Radionauta Nauta 106.3 En el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres Jornada de lucha a cuatro meses sin Joana Ramallo Domingo 26 a las 15 horas nos encontramos en Plaza Moreno Para exigir al Estado que devuelva a Joana Y el desmantelamiento de las redes de trata Lunes 27, a las 17 horas, salimos de 1 y 63 para marchar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres porque vivas y libres nos queremos. A cuatro meses sin Joana Ramajo Convoca Multisectorial de Mujeres. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su onceava conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. No te quedes en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la cumbre de los pueblos fuera OMC construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Agenda Olga Vázquez.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 Entramos a la segunda media hora del programa. Las fronteras dividen, solo crean cicatrices. Hay gente que te engaña y se roba tus raíces. Cuando uno es guerrero, uno no puede rendirse. No dejes que tu dignidad nadie la pise. Son versos simples. Eh, lo escuchábamos en el tema de una banda... Que empezamos a abordar por recomendación de nuestra operadora pana Gogol Bordelo una música que tiene cierta raíz gitana parecida a la de Manu Chao por ejemplo o a esas bandas de las películas de Emir Kusturica, esas películas que nos divirtieron tanto como Underground gato negro, gato blanco, tiempo de gitanos con el mismo Custurica o con Bregovic Linda, lindas canciones, lindo ritmo el congreso como siempre suele suceder todos los años para estas épocas, noviembre, diciembre se convierte en un, un lugar estratégico porque a última hora nosotros sabemos que Eh, tanto diputados como senadores corren, corren y corren para aprobar sobre tablas y en una sola jornada toda, todo lo que tuvieron pendiente durante todo el año. Con más razón, en esta etapa del gobierno de Cambiemos, en donde están pendientes la reforma tributaria, la reforma laboral. y otros temas que son, digamos, bastante sensibles. Aparecerá el 29 de noviembre, día de la jura de Cristina Fernández en el Congreso de la Nación, esa juventud politizada y maravillosa que recibió Load varias de la expresidenta. Contrariamente a sus pedidos de desmovilización a los sectores sindicales afines, pedido que hizo antes de las elecciones legislativas por cuestiones tacticistas esta vez seguramente Cristina Fernández no se opondrá a que sus adherentes convoquen una marcha cuando jure como senadora de la nación indudablemente que dicha convocatoria tendrá que ser de llevarse a cabo de una importante masividad una complicación que seguramente deberán sortear los espacios que la organicen, sobre todo con una derrota tan reciente como pesada mochila cuestas y las internas voraces de los distintos espacios del peronismo y sus sucursales. El 29 tendremos una respuesta a esta interrogante. En la en las tandas escuchábamos parte de la agenda semanal una agenda que viene bastante cargada, sobre todo digamos, con las, los sindicatos, las organizaciones sociales y los sectores combativos que intentan oponerse a la reforma laboral de Mauricio Macri que eh, teóricamente tendría que estar consensuando con los sectores afines del peronismo, sobre todo los que responden al senador Miguel Ángel Pichetto, Y aparte eh, de la el triunvirato de la Cgt, en estos momentos, dos de los representantes de, de ese triunvirato, dae y Schmidt, están en reuniones sindicales en Roma. Y seguramente nosotros no queremos pensar mal, pero tratarán de traer una foto de Francisco. del Papa Francisco Bergoglio, no queremos ser mal pensados y tampoco especular con que han ido a pedirle instrucciones para ver cómo actúan o para ver si firman como seguramente lo van a hacer la reforma laboral con algunas modificaciones, modificaciones que... en realidad no van a tener costos para el proyecto del gobierno de Cambiemos, sino para el bolsillo y el trabajo de los laburantes. backcoin ah, no, no. rock Roll. <laughs> Cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido Cumbia. Supermercados, tanto en la ciudad de La Plata como en las principales ciudades de la Argentina, gastan bastante dinero en las promociones de los diarios impresos, páginas enteras que tienen un costo bastante importante, y en todos ellos, nosotros vemos. La promoción de los llamados Black Friday. ¿Qué son los Black Friday? Y teóricamente, por lo que dicen las propagandas, descuentos muy importantes en el valor de los productos, la mayoría productos de primera necesidad. ¿Cuánto hay de realidad en esos descuentos? Más allá de las estadísticas de consumo, hay algo incuestionable en el tema de las compras diarias de la mayoría de argentinos asalariados. Digamos que es demasiado obvio que cada vez menos nos alcanza la plata para llenar la olla y comprar lo básico, lo justo. lo necesario. Si tenés la rutina de pasar por algún supermercado los días hábiles, esto es lunes a jueves, te darás cuenta que en cualquier horario, a la gente que está comprando o formando fila en, la, en las cajas, las podés contar sin dificultades. La excepción son los hiper de nuestra ciudad, por ejemplo. donde a pesar de haber menos gente, digamos seguís viendo colas en las cajas porque son precios digamos mayoristas. Cambia el panorama los fines de semana, donde el movimiento se hace más masivo, aunque sin desbordes, cuando estamos a un mes y días de las fiestas de final de año. El motivo lógico. Son la cantidad de rebajas que promocionan todos y cada uno de los supermercados y que tienen aristas discutibles y dudosas. ¿Qué hay de cierto en los supuestos porcentajes de descuento o en las ofertas pague 2, lleve 3, pague 4 y llévese X? Demás está decir que con el peso de ciertos productos. Que tiempos A eran de 500 gramos y hoy son de 400, o tenía una capacidad de volumen de un litro y hoy solamente son 900 mililitros. Hace tiempo que ya nos engañaron, bajaron de peso, bajaron el volumen, subieron el precio o lo mantuvieron, y ninguna, pero ninguna asociación de defensa al consumidor dijo. ni siquiera pío. Hoy vemos que durante casi un año ciertos productos mantuvieron un precio alto y hoy por hoy, como si fuese magia, bajaron un promedio importante sin que estén en oferta y eso no hay que adjudicárselo a los brotes verdes que promociona el gobierno de Cambiemos. Una muestra Y hay muchísimas más. Una marca de arroz que todo el año se vendió entre 22 y 24 pesos. Hoy en día se está vendiendo a 17 o 18. La pregunta es, ¿será el, re el reacomodamiento de precios? ¿Será el exceso de producción? ¿O será que los supermercadistas son unos tramposos? Sin ánimo de ser mal pensado. Me inclino por la última opción porque usted señor consumidor entendemos con lo que tiene que trabajar no puede tomarse un tiempo y pasar por ahí un par de días hábiles por cualquiera de los supermercados y tomarse el trabajo de anotar los precios de lo que tiene que comprar el fin de semana esperando las rebajas prometidas. se encontrará con la sorpresa grande de que lo que anotó un lunes o un martes hasta un jueves, por ejemplo, un kilo de queso de primera marca, cuesta en esos días hábiles un promedio de 320 pesos. Y el sábado o domingo, que usted puede llevarse el paga uno y se lleva dos el otro a mitad de precio, el mismo cuesta 420 por unidad de kilo o sea usted pagó el sábado domingo black premium perdiéndose más de una hora de col en las cajas los dos kilos de queso por 630 pesos cuando un día hábil se lleva los dos kilos por casi la misma el mismo precio perdiendo 10 minutos en la caja cuanto mucho usted verá que puede llegar Abordear un ahorro de 10 pesos por producto y una pérdida de tiempo, que claro, usted me dirá, sumando rebajas en todo lo que compra, pueden llegar a los 100 pesitos, pero esto solamente es un gran consuelo para tiempo de misiadura. Mussolini was a shaving, a whistling tarantella. Stalin was keeping iron barbecue when their fish line bell started to jingle. Mussolini caught a nothing, Stalin caught two. It's kind of pray, said Joseph Stalin, and loosened up his straps. Mussolini ready to be with a resting glitter, Mosso, and it turned to him again, then, then he said, Yeah. Si yo naciera de nuevo, sería tu marido y no el triste huevón gemebundo que ahora soy. Luciano, siempre que barro me encuentro con una bolita de cristal, con una lunita que se le quedó una vez a mi sobrino cuando durmió aquí. Nunca la recojo ni la guardo ni se la devuelvo, ni mucho menos la voto. La dejo que dé vueltas por ahí nomás. Que conviva conmigo, que tenga su vida ahí en el suelo, como una lucecita que dice Luciano. Su novio la toma de la mano, pero ella le ha entregado, además, los labios, la boca, los ojos, el pelo, los brazos, el sexo, los senos, el poto, la lengua y los pies. Si nacieras otra vez el ciego llamo ya muy tú no estás sé que no estás pero sigo llamando por lo menos el teléfono suena ahí donde no estás pero donde sueles estar en el espacio que sueles ocupar en el aire que sueles llenar en las sillas que sueles tocar en los muebles que sueles tocar en la cama que sueles ocupar en el teléfono que sueles contestar Y tomar en tu mano y acercar a tu boca Llamo y toco ese lugar Yo soy el alma, el corazón Y el ay del grito que toca ese lugar Poema del chileno Claudio Pertoni Utopía, utopía. Utopía, utopía, utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. En el aire, FM 106.3. Siento que se, que se está, que, se, que cada vez se entiende más y que sobre todo no lo pueden pasar por alto. Cuando salimos por, por este tipo de cosas, tanto el 3 de junio de 2015 o de 2016, lo cierto es que hemos, nos hemos instalado en la agenda y no, y no pueden evitar vernos ni tratar estos temas. Entonces me parece que ahí hay, hay una ganancia. Por Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de la Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar En Radionauta está sucediendo. Prohibido Cumbia. Qué horas mi corazón. Te lo dije en mi planito. Permanece en la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en la. El Salvador El Salvador 11 de la noche En Managua Nicaragua Me gustan los aviones Me gustas tú Me gusta viajar Me gusta Hemos pasado unos minutos de la una de la tarde, estamos en Radio Nauta FM 106.3, estamos en Prohibido Cumbia, me gusta colombiana, me gustas tú. Argentina es un país bipolar, dice Pablo Brown, mire qué apellido, un apellido de la rancia oligarquía argentina. Eh, el de los Brown que está... digamos, en, en la cresta de la ola, aparte de los dueños de los supermercados sureños, es Marcos Peña Brown. Bueno, este es pariente, ¿no? en cierta manera, Pablo Brown, dueño de una librería... Debe ser una de las mejores librerías de Buenos Aires, no solamente eh, por... los productos, los libros que vende eh, la, cantidad, la cantidad de libros sino también por la casa en donde funciona que es una de las casas de esta familia Brown Menéndez la librería y editorial se llama Eterna Cadencia si usted algún fin de semana tiene Un tiempito para perder o para ganar. Hágase un paseíto por la. Et por eterna cadencia. En vendría a ser en Palermo Viejo. Es Honduras al 5500. Y ahí no solamente tendrá una gran variedad de libros para mirar, sino también un hermoso. Bar, donde sentarse donde tomar donde conversar es una hermosura eterna cadencia tengo del editorial Pepita de Calabaza una un editorial española que suele tener una edición de bastante, de bastante calidad un libro de Martín Roldán Ruiz un escritor peruano del que yo no tenía digamos referencias el libro me lo recomendó Agustín Arzac de la editorial Malicia se llama Generación coche bomba lo estoy leyendo y la y realmente lo estoy disfrutando Es una novela que está ambientada en la época de Sendero Luminoso en el Perú y tiene como trasfondo esa juventud en los años violentos que pasó el, pa el país incaico de los 80 a los 90 con la insurgencia de Sendero Luminoso Esa juventud que entre los atentados, sobre todo los atentados contra las torres de alta atención que dejaban a una parte importante del país a oscuras, como trasfondo el rock punk. ¿no? Eh, el, el, el rock subterráneo. bastante. bastante marginal. Y ahí entre. Esa música pan. La. los narcóticos que suelen circular. y las acciones. de la insurgencia y del terrorismo de estado. está ambientada esta novela. en donde muchos de los adolescentes, podríamos decir. ¿no? entre 17 y. 20 años eran o reclutados por, por, la, por la insurgencia o reprimidos por las fuerzas policiales y del ejército que en esos momentos saturaban no solamente Lima sino las principales ciudades del Perú generación coche bomba de Martín Roldán Ruiz La editorial española Pepita de Calabaza, un libro para recomendar. y esto no es el bloque depresivo como le suelen llamar los, los chilenos cuando hacen actuaciones en vivo y tocan este tipo de música eh, Natalia Álvarez es la que canta una chilena buena música Mafia eran las de antes podríamos decir en el, en el título y la mafia, la palabra mafia está de moda, ¿no? mediáticamente es una de las que más centimetraje ocupa en los últimos tiempos, en la gráfica, en la televisión, en las redes, diariamente leemos, escuchamos la mafia en el fútbol, la mafia sindical, la mafia de la patria contratista, la mafia del narco y así podríamos ir hasta el infinito. También en la ficción nos muestran la mafia, las mafias institucionalizadas y algunos gobiernos como el de México son caracterizados cuasi mafiosos. Y esto es esto de México quizás lamentablemente no sea ninguna ficción. Hace algunos programas comentábamos un libro de la mafia, la, eh, un libro de la mafia de Sienta a la Mesa, donde Jacques Kermoal y Martín Bartolomé escribían con bastante gracia la receta de los banquetes gastronómicos de los clanes antes de hacer sus negocios o a punto de exprimir, eh, de suprimir a algún enemigo en sus contiendas internas. Hay una serie sobre la cosa nostra en... en el canal norteamericano Fox, que se titula La mafia solo asesina en verano. Y dentro de estos sitios, dentro de estos sectas, digamos, están los capo de Dituticapi, los famosos padrinos. Claro que estos personajes están muy lejos en todo sentido de alguno de nuestros referentes criollos, Don Julio y Don Julio, por ejemplo. El uno fallecido siendo presidente vitalicio de la Asociación de Fútbol Argentino y el otro, el exministro de Planificación, hoy en día procesado. Porque Salvatore Totò Riina, que no puedo decir que pasó a mejor vida la semana pasada a los 87 años, fue... el padrino, y siempre, o casi siempre, cuando no estaba prófugo, vivió una gran vida. Totó fue el don Corleone de la vida real desde 1969, se había convertido justamente en el capo di Tutti capi llegando a convertir a la Cosa Nostra en la primera gran empresa transnacional de Italia, con complicidades institucionales en todos los estamentos del Estado italiano. De inicios locales con clanes en la zona del sur de Italia, Sicilia, Palermo, fue convirtiéndose en organización transnacional con la migración italiana a los Estados Unidos de los ancianos padrinos escoltados por sus paisanos con las lúparas, que eran esos fusiles Característicos, pasaron a enquistarse en las empresas, en los partidos políticos Y de los partidos políticos pasaron a los gobiernos, a los gobiernos locales y a los gobiernos nacionales Quizás justamente el error más grande de Salvatore Totò Riina, alias La Bestia Fue creer que le podía declarar la guerra al Estado Italiano En 1971 había mandado matar al procurador de Palermo y luego al demócrata cristiano Michel Reina, culminando en 1980 esta serie de asesinatos políticos con Piersanti Mattarello, hermano del hoy presidente de Italia, Sergio Mattarella. La presión del Estado. encontró en tomaso buceta el arrepentido esos personajes que hoy están tan de moda también tanto en brasil como en la argentina el arrepentido que rompió el código de la omertad el soplón en un proceso que condenó a totó rina en ausencia lejos de interpretar el mensaje del poder político el capo mafioso Continúa con sus asesinatos y lo hace contra el parlamentario siciliano Salvo Lima, un demócrata cristiano que era el hombre de confianza de quien fuera siete veces primer ministro de Italia, Giulio Andreotti. Cuando falleció Andreotti, recordemos, salieron a relucir en algunos medios italianos justamente sus lazos con la mafia, con la cosa nostra. El asesinato de Salvo Lima en marzo de 1992 fue el comienzo del fin para Totó Rina, porque persistiendo en su horror, ejecuta al juez Giovanni Falcone, haciéndolo, haciéndole estallar 500 kilos de explosivos al paso de su auto en el pueblo de Capaci, en Sicilia, siendo también víctimas en este atentado la esposa del magistrado, y sus tres custodios. Esto ocurrió en mayo de 1992 y por si fuera poco, el 19 de julio, cae otro juez que había dictado sentencia contra la Cosa Nostra, Paolo Borsellini. Al año siguiente Rina fue capturado el 15 de enero de 1993 en Palermo. Cerca, muy cerca de su fastuosa residencia que era usada como búnker. Nadie se explicaba. Mejor dicho, todos sabían por qué el allanamiento de esa residencia demoró casi 20 días y en tren de especulaciones, las de siempre y que hasta hoy son moneda corriente, las oscuras relaciones entre los servicios secretos y los mandatarios políticos. Y usted, amigo oyente, seguramente asociará esto de los servicios secretos y los mandatarios políticos con un caso reciente en la Argentina. Salvatore Totorrina se llevó los secretos de esas relaciones a la tumba como un buen mafioso. Respetó a rajatabla los códigos, la vendetta y la humertad. Mafias ...y mafias eran las de antes... Ya, tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido cumbia, no construye castillos de arena. Empinando una bebida con la CC Club, no la pasamos de gira. Chancho, fauna, la meseta servida. Los vive cantan en la justa medida. Hagan la entrada por allá, la salida. Más cosas encontradas que cosas perdidas. Sos tan bonita y tan llamativa. De tus amigas, la más distinguida. Copa terrena de América nativa. Invítame a fumar una sativa. No seas sortiva, no. Acá lo pibes esta morre, lo cometa, vino me taco. Igual se queja, si la toco no la toco. Que si la quiero mucho, casi la quiero poco. Acá lo pibes esta morre, lo cometa, vino me taco. Igual se queja, si la toco no la toco. Que si la quiero mucho, casi la quiero poco. Para mí, para mí, tú estás. No mucho después ocurrió aquel traumático episodio en la carrera de Amadito, cuando para lograr su ascenso tuvo que matar a un prisionero. El hermano de su exnovia creía, lo que lo volvió a la partida. Pronto se cumplirían dos años de aquel desembarco en Constanza, Maimón y esterondo Hondo. Un año, once meses y catorce días para ser exacto. Antonio Inver... miró su reloj. Ya no vendría. ¿Cuántas cosas habían pasado en la República Dominicana, en el mundo y en su vida personal? Muchas. Las redadas masivas de enero de 1960 en que cayeron tantos muchachos y muchachas del movimiento 14 de junio, entre ellas las hermanas Mirabal y sus esposos. La ruptura de Trujillo con su antiguo cómplice, la Iglesia Católica, a partir de la carta pastoral de los obispos denunciando a la dictadura de enero de 1960 el atentado contra el presidente Betancourt de Venezuela en junio de 1960 que movilizó contra Trujillo a tantos países, incluido su gran aliado de siempre, los Estados Unidos que el 6 de agosto de 1960 en la conferencia de Costa Rica, votaron a favor de las sanciones y El 25 de noviembre de 1960, Inver sintió aquel aguijón en el pecho, inevitable cada vez que recordaba el lúgubre día, el asesinato de las tres hermanas, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, y del chofer que las conducía en la cumbre, en lo alto de la cordillera septentrional, cuando regresaban de visitar a los maridos de Minerva y María Teresa, encarcelados en la fortaleza del Puerto Plata. Toda la República Dominicana se enteró de aquella matanza de la manera veloz y misteriosa en que las noticias circulaban de boca en boca y de casa en casa, y en pocas horas llegaban a las extremidades más remotas, aunque no apareciera una línea en la prensa y muchas veces aquellas noticias transmitidas por el tan tan humano se colorearan, enanizaran o agigantaran en el recorrido hasta volverse mitos, leyendas, ficciones, casi sin relación con lo acaecido. recordaban aquella noche en el malecón, no muy lejos de donde ahora, seis veces más tarde, esperaba el chivo, para vengarlas a ellas también. Estaban sentados en la baranda de piedra como lo hacían cada noche, él, Salvador y Amadito, y aquella vez también Antonio de la Maza, para tomar el fresco y conversar a salvo de oídos indiscretos. A los cuatro, lo ocurrido a las mirabales hacía chirriar los dientes y les daban arcadas mientras comentaban la muerte, allá en las alturas de la cordillera, en un supuesto accidente automovilístico de esas tres increíbles hermanas nos matan a nuestros padres a nuestros hermanos, a nuestros amigos ahora también a nuestras mujeres y nosotros resignados, esperando nuestro turno, se oyó decir nada de resignados Tony respingó Antonio de la masa había llegado de la de restauración él les trajo la noticia de la muerte de la de la Mirabal recorrida en el camino. Trujillo las va a pagar. Todo está en marcha, pero hay que hacerlo bien. En esa época el atentado se preparaba en Moca durante una visita de Trujillo a la tierra de los de la masa en el curso de los recorridos que, desde la condena de la OEA y las sanciones económicas, venía siendo en el país. Una bomba estallaría en la principal iglesia consagrada al sagrado corazón de Jesús y una lluvia de fusilería caería desde los balcones, terrazas y la torre de reloj sobre Trujillo, mientras hablaba en tribuna levantada en el atrio, ante la gente aglomerada alrededor de la estatua de San Juan Bosco, media cubierta por las trinitarias. El propio Inver inspeccionó la iglesia y se ofreció a emboscarse en la torre del reloj, el lugar más arriesgado. Tony conocía al admirable, explicó el turco Antonio, por eso se ha puesto así. Las conocía, aunque no pudiera decir que fueran sus amigas, a las tres ya los maridos de Minerva y Patria, Manolo Tavares y Justo Leandro Guzmán, los habían encontrado ocasionalmente en las reuniones de esos grupos en que, tomando como modelo la histórica Trinitaria de Duarte, se organizó el Movimiento 14 de Junio. Las tres eran dirigentes de esa organización, rala y entusiasta, pero desordenada e ineficaz, a la que la represión iba deshaciendo. Las hermanas lo habían impresionado por su convicción y el arrojo con que se entregaban a esa lucha tan desigual e incierta, sobre todo Minerva Mirabal. Les ocurría a todos los que coincidían con ella y la escuchaban opinar, discutir, hacer propuestas o tomar decisiones. Aunque no había pensado en ello, Tony Inverse dijo después del asesinato, que, hasta conocer a Minerva Mirabal, nunca le pasó por la cabeza que una mujer pudiera entregarse a cosas tan viriles como preparar una revolución, conseguir y ocultar armas, dinamita, cocteles, molotov, cuchillos, bayonetas, hablar de atentados, estrategia y táctica, y discutir con frialdad, si, en caso de caer en manos del Sim Los militantes debían tragarse un veneno para no correr el riesgo de delatar a los compañeros bajo tortura. Minerva hablaba de esas cosas y de la mejor manera de hacer propaganda clandestina o de reclutar estudiantes en la universidad y todos le escuchaban, por lo inteligente que era y la claridad con que exponía. Sus convicciones tan firmes y su elocuencia daban a sus palabras una fuerza contagiosa. Era, además, bellísima con esos cabellos y ojos tan negros, esas facciones finas, esa nariz y boca tan bien delineadas y la blanquísima dentadura que contrastaba con lo azulado de su tez. Bellísima, sí. Había algo en ella, algo poderosamente femenino. Una delicadez, una coquetería natural en los movimientos de su cuerpo y en sus sonrisas. pese a la sobriedad con la que aparecía vestida en aquellas reuniones. Tony no recordaba haberla, vista, haberla visto pintada ni maquillada. «Sí, bellísima, pero jamás», pensó. «Alguno de los existentes hubiera atrevido a decirle uno de esos piropos, hacerle una de esas gracias o juegos que eran normales, naturales y hasta obligatorios entre dominicanos, más todavía si eran jóvenes y unidos por la intensa fraternidad». Quedaban los ideales, las ilusiones y los riesgos compartidos. Algo en la figura gallarda de Minerva Mirabal impedía que los hombres se tomaran con ella las confianzas y libertades que se permitían con las demás mujeres. Las hermanas Mirabal fueron asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo el 25 de noviembre de 1960. El fragmento que hemos leído es de la, del libro la, la Fiesta del Chivo de Mario Vargas Chosa. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. llegas te vas bon, bom bonita ahora que te da por llorar y llorar está lloras de dolor dolores vienen y van pero no el amor te vienes encima de mi vida bon, bom bonita manera de llegar llegar a saber tu boca que ser creceran las mentiras que me das y algo sí que me dar, darme la cabeza que ya está hincha hincha del planeta hincha el sol dame las riendas aquí me pasos no tienen son son, ya no eres mi bombón, bom bom el teléfono, teléfono no es ring ring. Y mi corazón no da tonton, y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bombón, bom Ya no eres mi Prohibido Cumbia. Un culto a la ambigüedad. Poneme me gusta en nuestra página de Facebook. Radio Nauta Buscando. Talleres. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 5 y media de la tarde, samba brasilero. Los viernes, a las 10 de la mañana, tela. A las dos y media de la tarde, yoga. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual,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 Agenda Olga Vásquez Sábado 25 de noviembre Desde las 11 y media de la noche Fiesta en el patio hasta que salga la expropiación Tocan la Charlie Brownie Tioco Música Bomba Tuque y Agua Sucia de Los Mareados Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11 la comunicación es una herramienta para transformar la realidad desde el colectivo Cultural Otro Viento, te invitamos a que conozcas lo que hacemos y a que te sumes a construir otra forma de comunicar en la ciudad. Puedes buscarnos en Facebook como Colectivo Cultural Otro Viento.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 De la ciudad de la plata transmite Radio Nauta 1063 En Radio Nauta está sucediendo Prohibido cumbia tema de la cortina es un tema setentista un grupo de rock holandés Choking Blue en el que cantaba Marish Caberes. dice nunca te cases con un ferroviario directamente en el escenario laborable que estamos teniendo laboral que estamos teniendo en casi todos los países de Latinoamérica y podríamos extender el título a varios nunca te cases con un ferroviario nunca te cases con un estatal nunca te cases con un empleado de astillero si es que digamos nos atenemos a lo, a lo material porque siempre vamos a estar con los bolsillos tiritando Quería ver la secuela de Blade Runner, la película de los 80 dirigida por Ridley Scott, que después se convirtió en una película de culto. La, la película Blade Runner estaba basada en la novela de Philip Dick. Esta secuela, en donde también actúa Harrison Ford. se llama Blader Runner 2049 está dirigida por Denis Villeneuve por lo menos las tres personas que la han visto no me la han recomendado y me han sacado un poco las ganas de mirarla, dice que no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de la primera película, pero le recuerdo que eh, tiempo, muchísimo tiempo después de estrenada Blade Runner la versión de Ridley Scott se empezó a valorar su por ahí su calidad cinematográfica porque cuando se estrenó pasó sin pena ni gloria el el año 82 un año emblemático aquí en la Argentina si tenemos en cuenta que fue el año del sacrificio de los pibes argentinos en las Islas Malvinas. Vamos a ir a la. Hay una, hay una agenda, una agenda de, de fiestas este, este, este sábado. Acá en el Olga Vázquez, los compañeros est están, estamos peleando por la prórroga de la ley de expropiación. Que se nos vence ya. Los compañeros se tienen tanta fe que dicen que van a bailar hasta que salga la expropiación. Porque la fiesta está en la esencia de nuestra forma de luchar. Porque les duele la poesía, la autogestión y nuestra alegre rebeldía. Vamos a bailar todos juntos hasta que salga la expropiación. Es el lema de la fiesta en el Olga Vázquez el sábado. Fiesta en el patio... con los amigos que siempre le ponen el cuerpo y nos bancan Charlie Brownie tioco música bumba tuque y agua sucia y los mareados a bancar bailando a bailar bancando tenemos competencia eh, en el galpón de las artes en 14 71 y 72 va a estar el grupo de cumbia chileno Chico Trujillo con Meta Huacha, cumbia hasta el lunes y sudor marica. Esperamos darnos una, una vuelta por ahí para pedir eh, la solidaridad del galpón de las artes con el tema de la expropiación del Olga Vázquez. Recién algunos chicos trajeron. un cronograma eh, festival de arte y autogestión con música fiesta feria culinaria instalación audiovisual, muralismo en vivo expo interactiva radio abierta, entrada libre y gratuita, esto es el domingo 3 de diciembre desde el mediodía, en el mismo galpón de las artes, La Plata 14 Y 71, Gus Vendetta 2017. Y ahí tiene una palabra que estuvimos utilizando en uno de los segmentos del programa, la vendetta mafiosa. Festival de Arte, entonces, domingo 3 de diciembre en el Galpón de los Artes. La mano de Filippi, hace rato que no sentía actuaciones de la mano de Filippi. No sé si todavía sigue el cabra como vocalista. En Mocking Chango, La Hualichera, Laos, Se Pudre la Momia, Murga, Javier Ortega, Marraspando la Olla y el DJ Gurú. Son fiestas entonces este sábado y el domingo 23. El sábado en el Olga Vázquez. No se olvide Festival Bailamos hasta que salga la expropiación. En el siguiente segmento del programa los estaremos invitando no precisamente a las fiestas, sino a copar las calles, que en las calles está la lucha contra este gobierno de Cambiamos. ambigüedad. Siempre mis pensamientos Te amo, te amo, te amo Solo a ti Te amo, te amo, te amo Yo te siento en mi corazón Todo el mundo debe saber Estamos sobre el final del programa, la agenda... De marchas y movilizaciones es bastante nutrida entre hoy y mañana eh, distintas organizaciones eh, están invitando a marchar justamente por el día de la no violencia a la mujer conmemorando eh, justamente el día del asesinato de las hermanas Mirabal que fue un 25 de noviembre de 1960 ...a la, la semana entrante... ...también será una semana... ...bastante movida... Eh, ...los grupos... ...de las organizaciones sociales... ...y los grupos sindicales... ...combativos están... ...invitando el 28 o el 29... ...a una movilización... ...en el Congreso... ...cuando se trate... ...de aprobar... ...la reforma... ...laboral... ...estamos... ...digamos en, en estado de alerta y movilización... ...los sectores de trabajadores... ...que no queremos que el gobierno, el gobierno de, de Cambiemos... ...no solamente acentúe la precarización laboral... ...sino también nos deje sin trabajo... ...no queremos además... ...que el poder nos diga... ...usted representa una amenaza tolerable... ...y si no fuera así... ya lo sabría nada de miedos las luchas, las victorias y las derrotas se consiguen en las calles a disputar a disputar las calles y a disputárselas a este gobierno que quiere acrecentar el modelo neoliberal en nuestro país el pronóstico como decíamos al principio del programa nos dice que el sábado y el domingo van a ser lindos días como para seguir disfrutando lo que se pueda de esta primavera que la disfrutemos y mañana sobre todo vengamos a bailar a Olga Vázquez y nos solidaricemos con los reclamos de los compañeros por la expropiación ...de este centro cultural que viene funcionando desde hace años en la ciudad de La Plata. La cultura es importante y la diversión también forma parte de esa cultura. Pana, nos vemos la próxima semana. Que pases un buen fin de semana. Oyentes, que pasen igualmente un buen fin de semana. Y hoy no ha habido horóscopo, pero le deseamos a todos que los augurios sean de paz, de tranquilidad, por lo menos para cargar las pilas entre sábado y domingo para la próxima semana que nos espera ardua, ardua tarea contra la reforma laboral del gobierno. Noche, como me gusta la noche, como me gusta la noche la rocha y la chesta bailando mi coche.